La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del che. a p r e n d i m o s a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. せっかくあきんせきだな、らららら フェイクはそこにあることはありません。 オンソレステプリマヴェラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ Nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda l aclara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, c h e g u e v a r a Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos: Hasta siempre, comandante. A q u í se queda la clara la entrañable transparencia. c h e g k it o u